Este plan de reconocimiento de años de servicio por tareas de cuidado para, para las madres argentinas este, es una continuidad、eh, dentro de lo que es la política pública de reconocimiento de las tareas de cuidado en,、eh, en el gobierno nacional. El 2021 es el primer año en que se presenta un presupuesto con perspectiva de género a nivel nacional y eso es lo que nos ha permitido. es...、Eh, Porque por ahí uno habla de tareas de cuidado, sabe todo el mundo este, lo que representan las tareas de cuidado en una familia, pero como es tan difuso y como no se le ha dado nunca un valor real, que es, parece el único este, que, que, que sería importante este, para, para, el, para el total de la población, era como que siempre quedaban relegadas como. Como, como que era un trabajo menor, ¿no? Si、uh -huh. es un trabajo no remunerado, es un trabajo. Sí.、Eh, y, y bueno, y a, y a raíz de, de, de, de, del armado de un presupuesto con perspectiva de género, este, que se hace, por supuesto, de, de, de, a través de, del Ministerio de Género y Diversidad de, de, la, de la Nación,、uh -huh. eh, se ha llegado a la conclusión de que el, el PBI, dentro del PBI, el 14% es tareas de cuidado. Esa es la cuantificación monetaria. De lo que representan las tareas de cuidado en el PBI de, de la Argentina en el año 2025, lo, lo cual es muy importante. Para pasarlo a términos、eh, más sencillos, si nosotros tuviéramos que pagar por esas tareas de cuidado, nosotros quiero decir como país, este, tendríamos que、eh, tener un monto de dinero equivalente al 14% del PBI de la Argentina. Este cálculo que, que ya un poco lo, lo conocíamos de algunos colectivos feministas.、Sí. Eh, ¿Ya está considerado en el PBI o no está incorporado actualmente? Este, este, esta pregunta me interesa mucho. Está incorporado a través de distintos programas. Por ejemplo, lo que es la AUH,、eh, por ejemplo, lo que, lo, que, lo que tiene que ver con este, presupuesto dedicado, por ejemplo, a este tipo de programas.、Uh -huh. Entonces, está incorporado. Ah, ese es a... el cálculo. Eso representa el 14%. Eso representa el 14%. Ahora, entonces, es mucho más,、eh, Evelyn, porque. Hay muchas mujeres que no están incorporadas a ningún programa y hacen estos cuidados. No, no, no. La cuantificación es del total. Pues, bueno, es, es, vos sabés que para aplicar cualquier política pública, vos necesitas que esa política pública esté incorporada al presupuesto. Si no, no hay forma. Ahora, cuantificar las tareas de cuidado llevó a esto: a decir, si nosotros tuviéramos que pagar por todas esas tareas de cuidado, ocuparíamos el 14% de nuestro PBI. Es decir, está incorporado dentro del presupuesto. Está, perfecto, sí. En el año 2021 por primera vez. Continuando entonces con, con, con este reconocimiento de, de que la, la tarea de cuidado es un trabajo no remunerado, pero que es un trabajo que aporta a, a la economía familiar y, por supuesto, a la economía del país, de la misma manera que cualquier otro tipo de trabajo, es que surge este programa de reconocimiento de años de servicio por tareas de cuidado.、Uh -huh. Como todas las,、eh, las políticas públicas aplicadas, viene este, luego de hacer un análisis. Real, concreto, con los números, con, con, con los datos este, que existen en, en el ANSES, en l a f i p y, y bueno, hay varias、eh, variables que hay que tener en cuenta a la hora del de reconocimiento de、eh, tareas de cuidado para el momento de la jubilación. Nosotros、uh -huh. eh, tuvimos programas anteriores que, si bien no reconocían lo que era la tarea de cuidado, terminó siendo muy útil para. Este, la, la jubilación de, de millones de, de amas de casa, personas que se habían quedado en su hogar, habían trabajado toda su vida, pero que su trabajo era un trabajo no remunerado y, por supuesto, era un trabajo que no devengaba este, aportes previsionales. Estos fueron a través de las moratorias previsionales.、Se、pone a disposición de la población una moratoria previsional, en principio pensando en que durante el. el El periodo del 2001, la crisis económica que tuvimos en, en esos años,、uh -huh. había habido gran eh, eh, pérdida de, de trabajo formal. Entonces, bueno, llegaba el momento en el cual las personas tenían que jubilarse porque tenían ese corte、eh, en su vida laboral, a través del cual、eh, les impedía cumplir con los 30 años de aportes que cualquier persona necesita para jubilarse.、Claro. Uh -huh. En principio, nace como eso: una forma de suplir. La cantidad de años que se habían ido perdiendo por esa crisis económica.、Ajá. Bueno, cual fue la sorpresa que el 80% de la población que accede a, a estas moratorias p r a v i s i o n a l e s eran mujeres. Claro.、Uh -huh. Entonces ahí había que seguir investigando un poco más y saber este, por qué se da este fenómeno. n o Lamentablemente en el año 2015 esto se, se corta de alguna manera porque bueno, las moratorias p r a v i s i o n a l e s no se. se reeditaron en cuanto a la cantidad de años que se podían incorporar, s e pasa a un sistema que no es tradicional, sino que es subsidio como la Pensión Universal de Adultos Mayores.、Uh -huh. Entonces, e esos cuatro años había mucha gente que había quedado fuera de la posibilidad de jubilarse cuando llegaba a la edad. ¿Por qué? Porque tenía años de aporte, pero no le, no le alcanzaba con la cantidad de, de años que le permitía incorporar la moratoria. Surge entonces esto que es similar, pero que es un reconocimiento por primera vez explícito a las t a r e a s de cuidado en las mujeres、eh, argentinas.、Uh -huh. Entonces, este, a partir de esto, nosotros le vamos a reconocer un año de servicio por cada hijo nacido vivo、uh -huh. a las mujeres que hoy tengan 60 años de edad y que no cuenten con la totalidad de los aportes necesarios para su vida. Entonces, por ejemplo. No tienen que ser menores de edad los hijos, o sea, puede ser con cualquier hijo independientemente de la edad que tenga. No, no, imagínate que son mujeres de 60 años, claro, claro. Por,、e, por eso no, sí, mayores. tal cual, porque hubo varias, bah, por lo menos yo lo, lo vi en, en varios portales de noticias donde hablaban de hijos menores de edad, y claro, no me daba como la cuenta tampoco con eso,、mm -hmm. así que por, por las dudas te, te lo consultaba. No, no, no, no, no, la, para los hijos, o sea, dentro de lo que es este.、Eh, El espectro de los, de los programas nacionales para los hijos menores de edad existe、eh, una política tan maravillosa como es la Asignación Universal por Hijo, que bueno, a medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta aún más de la, de la importancia que tiene.、Uh -huh. eh, bueno, ahí eh, cubre eh, lo que tiene que ver con los hijos menores de edad. Esto está apuntado directamente a las mujeres, no al sostenimiento del de hijo. Nosotros tenemos、eh, una expectativa de, de alcanzar a 155.000 mujeres en todo el país, de las cuales、eh, 3.000 son rionegrinas. Siempre,、uh -huh. hay un, siempre hay una correlación entre, generalmente será bastante directa, entre la cantidad de, de, de beneficiarios de determinado programa y el porcentaje de población, pasa con el IFRE, pasa en general con, con las i n s i c i o n e s universales. Siempre, si hacemos una, un análisis respecto de la proporción de, de, de población que representa Río Negro en el total del país, da bastante cercano a, a, al número que, que se espera. En este caso, es de 3.000 mujeres en、eh, Río Negro. O sea, poco más de 300 en Vierma. ¿Sí? 300、no. en Sí,、claro. sí. Porque, Porque ten... somos el 10% de la población、claro. de la p o v i n c i a Bien, ¿y cómo se tiene que hacer, por ejemplo, una de estas 300 mujeres、eh, decide empezar a hacer los trámites? ¿Qué es lo que tiene que hacer para conseguirlo? Bueno, tengamos en cuenta entonces que se trata de mujeres、sí. que tienen 60 años de edad ya cumplidos. Y que、uh -huh. tengan、eh, hijos. Y que hayan y que tenido hijos.、Claro. Y que hayan tenido hijos. Pueden ser, en el caso de hijos adoptados, en vez de tomarse un año, se toma dos. Ajá.、Uh -huh. En el caso de hijos con discapacidad, también este, incrementa la cantidad de años este, que se toman. Y en el caso de que la mujer haya sido beneficiaria titular de asignación universal por hijo durante este, la mínima, cuando, cuando sus hijos eran menores de edad, también ahí se toma una mayor este, cantidad de años por cada uno de los hijos. ¿Esto por qué? Porque del análisis surge que de las mujeres que no alcanzan a, a tener la cantidad de años de aporte que necesitan para jubilarse a los 6 0 años, el incremento de, de quienes fueron titulares de la f a c i l i a c i ó n Universal por Hijo es del 50% más. Esto, bueno, habla de la relación entre trabajo informal o trabajo no remunerado y los sectores más vulnerables y, y sociales. ¿no? Por eso s e le reconoce un poco más de años de acuerdo.、Eh, bueno, teniendo 60 años, entonces, como dijimos, podemos ingresar al, a la página de ASCEANCES,、sí. www.ancés.gov.ar. Hay un link que se llama Mi ANCES, que se utiliza mucho, que lo usan mucho porque tenemos fechas de cobro, tenemos、uh -huh. beneficios como. Este, lo que es el programa Hogar, que le llamamos、eh, la Garrafa Social,、sí. eh, todos estos están incorporados ahí, así que es un, es un link que se utiliza mucho. Y ahí lo que tenemos que explicar es que nuestros hijos estén correctamente incorporados. ¿Esto por qué? Porque, como decíamos recién, por ahí son mujeres、eh, que tienen 60 años, que sus hijos, por s u p o e s t o son mayores de edad, y que quizás al momento en que se comenzó con todo este registro, este. Online, digamos, este, no, no, no, no, se, no se acercó la, la documentación necesaria, no era necesario en ese momento, quizá s no existía siquiera la asignación universal con sus hijos que e r a menores. Este, entonces, hay muchos casos que estamos detectando de mujeres que no tienen a s e s i n t o s cargados en su base de datos. Bueno,、sí. Lo que podemos ir haciendo es pedir en el registro civil,、si、lo que tenemos bueno, mejor todavía. El, la partida de nacimiento de cada uno de esos hijos.、Sí. Eh, con esa documentación, nosotros vamos a poder actualizar lo que se llama base de datos, ADP,、eh, de datos personales,、eh, y, y recién ahí podemos hacer el cálculo exacto de s un, en una combinación de años de aporte, más moratoria, más el reconocimiento de estos años por tareas de cuidado. Esos 30 años que necesitamos para poder vivir.、Y、el trámite de, de la actualización de base de datos se puede ir haciendo ya, porque a partir del primero de agosto, n o o s todos r s t o van a tener la posibilidad de sacar un turno que es específico para este trámite. ¿Sí? Entonces, de acá, el o de agosto, chequemos e esas cuestiones. Y, y si no lo tenemos cargado, vayamos s i g u i e n d o o buscando la documentación que necesitamos, que es básicamente pues, nuestro DNI、eh, y. Las partidas de nacimiento de los niños. Le quería consultar sobre la,、eh, la diversidad de parejas que tenemos ahora. ¿Es en todos los casos el tema de la adopción, por ejemplo? Sí, es en todos los casos el, el, el tema de la adopción. Igual tengamos en cuenta de que、eh, la, la, la política de la que vos estás hablando, que es, por ejemplo, el matrimonio igualitario, no llegaría a cumplir la cantidad de años que, que se necesitan para. quiero decir, o una persona、claro. probablemente que se haya casado y haya adoptado un chiquito y hoy tenga menos de 60 años. Por supuesto, esos son ajustes que se van a ir haciendo a partir de que, de que el, el programa vaya tomando más volumen y además a medida que vaya pasando el tiempo también.、Claro. Nos preguntan muy seguido aquí en la radio si sigue existiendo ese plan que permitía a las personas que no tenían los años de servicio suficientes. Pagarlos posteriormente después de jubilar. O sea, vos te jubilabas y lo seguías pagando mientras estabas jubilado. ¿Ese plan está todavía? Ese plan es la moratoria, la moratoria previsional. Esa moratoria. Porque, claro, lo que e x p l i c á b a m o s recién es que al haberse de alguna manera suspendido la incorporación de nuevos años entre el año 2015 y el 2019, cada vez menos personas pueden ir. Porque a medida que vamos avanzando en el tiempo. Que, y, Y la persona que hoy cumple 60 años de edad no puede incorporar la misma cantidad de años de aporte que la persona que había cumplido 60 años de edad, capaz en el año 2012-2013. Esa es la falencia con la que hoy nos encontramos con muchas mujeres、eh, que vienen a, a presentarse con, cuando cumplen sus 60 años, que hacemos todo lo posible porque tratamos de incorporarle años, porque además. Eh, hay años que, que se reconocen por excedencia de edad, es decir, el hombre subió a los 65, la mujer a los 60. Si yo en vez de venir a los 65 años siendo varón o a los 60 siendo mujer, vengo varios años después, c n esos años se reconocen en 1.5 años.、Uh -huh. eh, pero bueno, hay que hacer una combinación de cosas para llegar a los 30 años de aporte.、Uh -huh. El problema es, son esos años, o s cuatro años que nosotros nos hemos perdido de la prórroga de las. De las moratorias previsionales, y bueno, hoy hay menos cantidad de años que se p u e d e n llegar a incorporar. Pero está vigente. Está vigente, sí, sí, por supuesto, y se usa pero con ese corte.、Excelente. Y eso no se puede modificar, Belín. Sí, había que hacer todo un análisis de cuánto dinero habría que incorporar y inyectar a, a la economía.、Mm. En realidad, hoy lo que estamos haciendo es una cosa diferente que es el. No, e s t e claro. Que se no se h a hecho nunca. Uh -huh. Estos años de los que estamos hablando no son años incorporables a mandatoria, ¿eh? son años que se、no, no claro. reconozcan directamente.